que era de cuarto, quinto, hasta séptimo, sexto, no, séptimo, uh -huh. ya existía mi época, ya existía séptimo. este Pero tenías primer inferior y primero superior en vez de los jardines, no claro. existían los jardines, era primer inferior y primero superior. Y este maestro lleva un piano, él quería, bebé, tocaba el piano, le gustaba, este y, y, y llevaron un piano y tuvieron que subir un cerro, con el piano y la anécdota cuenta que fue eh, donde mi abuelo vendió más cantidad de pares de alpargatas porque eh, subir un cerro si vos subís un cerro con alpargata a las dos horas de estar caminando un cerro o menos Se, se te te deshacen, te terminaron las sí. alpargatas porque se deshacen entonces y pero él llevó el piano y fue el primer piano que se conoció en el norte en el norte de neuquén Muy Lo Cierto es que crecen la, las poblaciones y qué hicieron todos? Todos los pueblos del norte tienen como aniversario que están cumpliendo por estos porque todos les han puesto una fecha a agosto, este tomando algo de aquellas fechas originarias, este le respetaron el mes que van del 1 de agosto al 31 de agosto pero con la fecha en que se fundó eh, la comisión de Fomento o este, sí por lo general son las comisiones de fomento y después pasan a municipio. o sea que son todos pueblos que tienen no más de 50 años. Entonces eh, en esto se pierde toda aquella historia de eh, lo que fue de lo que fue el norte neuquino. Bueno, excelente la recuperamos entonces no tendrá eh, no tendrá fecha institucional pero obviamente que, que compone el recorrido y la historia de, de todos quienes viven hoy y quienes vivieron allí en el norte no tiene todo el norte neuquino además de bello es este tiene tiene toda una, una gran historia San Martín hubo una batalla en la época de de, de la del cruce de los Andes también hubo algunas este escaramuzas en esa zona y bueno después fue la división ¿no? de la PAM, cuando se crean los territorios este se define que a partir del río Barranca es la entrada a la Patagonia, pero bueno, después Neuquén, Río Negro, parte de Río Negro, la Pampa eran más o menos un mismo territorio, y eh, este, hablando de todo un poco, cuando Neuquén eh, se forma en territorio nacional, Neuquén se queda con un... bastante de la pampa, pobre la pampa. Que la sufre toda la pampa, algo. pobre. Así que ahí sí, Neuquén eh, toma una parte de del territorio... Un pedacito, tampoco es para tanto. No sé este Del territorio de La Pampa, pero que tiene que ver con esta zona que de La Pampa que son más castigadas. Bien. Así que bueno, mi abuelo obviamente se desarrolló ahí y hubo... Eh, de Nevares puso mucho y en esta cuestión de Neuquén, de Neuquén-Chile, Chile-Neuquén, que se sigue pasando, yendo y viniendo, es muy difícil encontrar una familia que no tenga algún familiar o que tenga algo que ver con chile eh, hay un lugar que se llama las ovejas y bárbarco las ovejas andacoyo en andacoyo es la mina de famosa mina de oro este muy rica toda el norte en minerales obviamente eh, y ahí hay una anécdota muy linda que es, se festeja San Sebastián que es un santo que por otra parte es de origen chileno en las ovejas y todos los eneros que es la fecha de San Sebastián se hacen grandes fiestas y allí concurría don eh, de Nevares, el obispo de Neuquén, don Jaime de Nevares y se ponía en al frente de todo ese festejo y daba la misa, y cazaba, comulgaba, bautizaba, y hacía todo, y también bailaba cuecas. Entonces, eh, en el 82, eh, antes del 82, cuando fue el conflicto con Chile, no, en 78, 79, por ahí, no me acuerdo exactamente uh -huh. bien... Eh, Le prohíben la fiesta, prohíben la fiesta porque se tocan cueca, se cantan cueca y de hecho ahí dejé un tema de las cantoras neuquinas para ver lo que son las fiestas populares digamos, lo que eran las fiestas populares claro. ¿eh? y entonces llega la policía y le dice, había una lluvia torrencial, entonces de Nevares dice, bueno, adentro de la parroquia y la fiesta la hacemos adentro de la parroquia, pues se come asado etcétera, y después se canta y se bailan cuecas y tonadas y eh, llega la policía y le dice que la fiesta se prohíbe porque no se pueden tocar cueca uh -huh. policía de local no uh -huh. entonces de Nevares dice, bueno este, yo adentro de mi iglesia hago lo que quiero porque acá mando yo. Eh, se produce ahí una una pequeña discusión y ellos le a, avisan a sus superiores que no, que de Nevare dice que no, y entonces ellos dicen que sí, que tienen que desalojar y que no se puede hacer la fiesta porque van a cantar cueca y está prohibida porque la cueca es chilena, ¿no? Esos absurdos. este uh -huh. Resultado que Nevare dice no, en la Acá iglesia mandó yo Muy cierra bien. las puertas, llovía torrencialmente la policía dice y si lo dice don Jaime, yo qué voy a hacer eh, se van eh, y se hace la fiesta y obviamente les dejo para que escuchen lo que se bailaba y lo que se cantaba Excelente, Vivian, te mandamos un abrazo grande y nos quedamos escuchando un poquito de cueca Bueno nos vemos el miércoles que viene No!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 FM 89.3 En Twitter e Instagram somos arroba radiográfica 893 Inicio de espacio publicitario FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Seso en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales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 Está fresco, está fresco y sigue lloviendo además, 10 grados 9 décimas la temperatura actual, máxima de 11 nada más y va a seguir lloviendo durante todo este miércoles, mañana jueves mayormente nublado pero según el servicio meteorológico sin precipitaciones. Lo mismo que el día viernes y el fin de semana también, así que vamos a tener cielo cubierto en lo que resta de esta semana. Mañana mínima de 7 grados. Va a seguir fresquito, salga con paraguas en el día de hoy. Eh, o mejor, quédense en su casa. Claro, eh, la verdad que la paraguas no te sirve para nada porque encima hay viento. Sí, hoy, yo yo salí con paraguas hoy eh, y es de estos paraguitas... Eh, de alambre, claro. li livianitos, ligeritos. Yo Así creo, que sería si un ventarrón. El eligiendo mojarme con la sí, lluvia sí. antes que estar lidiando con el paraguas y encima que no, no me sirve para nada porque claro. cuando hay viento la lluvia viene de, de costado entonces te terminás mojando igual. Uh -huh. Así que... Así nomás. No hay con Está cómo resolverlo. Sí, sí. Simplemente eh, quejarse un poquito. Yo tengo mis... Eh... Hace mucho no las uso. Las uso para ir a la cancha, a las grandes eh, capas de lona que son es una lona con un agujero para meter la cabeza, ah, básicamente. Esas capas, sí. Este, tipo poncho. Con una, tipo poncho, claro, el poncho de lona, que es muy muy útil. Re no es nada estético, pero es muy útil. Bueno, esos son los que venden en las marchas, en las movilizaciones, claro. cuando llueve siempre hay alguien ahí. Bueno, tenés eh, los que son eh, tenés los pilotitos que te ven en la cancha o en las marchas que son de bolsa. Son literalmente de, de, de nylon bolsa. de bolsa que le hiciste, se rajan en, en un segundo. Eh, pero no, yo tengo este que es de lona, que es tipo capa y eh, lo recomiendo. Digamos, si todos tienen algún momento la necesidad de uno, eh, háganlo, cómprenlo. Y después tengo otro que es un poquito también, que es firme, pero un poco más ligero. Bien. Que, que tiene... Vos oh, estás armado contra la lluvia. Eh, estoy preparado contra la lluvia, sí. Pero la verdad que no está lloviendo tanto en, en la ciudad. Mm. Tan bueno, seguido. Se viene el tiempo, ahora no se viene. Primavera llueve. En primavera va a llover bastante, sí. este Así que, bueno, la recomendación es quedarse en casa. Cuidarse y quedarse en casa. Exactamente. Nos llegan mensajitos al 15 50 12 35 89, nos escribe Facundo. Y nos cuenta eh, que el padre de una amiga falleció ayer por COVID. Creo que como buenos hijos del rigor no vamos a tomar dimensión hasta que nos pase a nosotros a cuidar más que nunca a los más grandes de la familia uh -huh. eh, tiene razón